si partie de la question c'est-à-dire pourquoi de Kant il a rien entre kant et spinoza conectamos directamente como cada jueves con el señor Gustavo Varela para la fenomenología de la vida cotidiana por algún motivo no se encuentra de cuerpo presente aquí y es la tecnología del de teléfono que nos permite este contacto gustavo buenos días buen día cómo vamos bien loco dónde andas Y ahora estoy en eh, cerca de seis, ya tuve que hacer unos trámites. Ah, mira, trámites de qué? ¿Te puedo preguntar? No, son trámites de descripción del de monotributo, boludeces de ese tipo que viste que tuve que venir a hacerlas acá. Y entonces, eh, son colas, ir a ver el contador, bueno, toda una serie de cosas, que son un embol infinito. Porque viste que hay una vida kafkiana en todos. Obvio. Y la vida kafkiana, yo creo que incluye la plancha la plancha Y la plancha es kafkiana, el tipo que inventó la plancha, el tipo que inventó que la ropa tiene que estar lisa, ese tipo de es raro, es un tipo, ¿entendés?, es un tipo muy obsesivo, es un tipo que inventó la plancha para, no sé, para no matar gente, la verdad es que no tengo idea cómo es que apareció la plancha en el mundo, sé de las primeras planchas como eran, pero que eran de hierro con una, con una tapa, De, para poner el carbón. Entonces vos ponías el carbón y el hierro se calentaba y una vez que agarraba temperatura el hierro, agarrate Catalina. Claro. Pero ahora, ¿por qué a un tipo se le ocurrió que la ropa tiene que estar planchada? Bueno, pero no bueno, solo eso, Gus, porque también no está, sé. no solo el tipo que le inventó, sino todos los que después nos parece que alguien está desalineado porque no tiene la camisa planchada. Bueno, pero eso lo entiendo un poco más porque ya son dispositivos históricos donde, viste, vos te componés con el mundo que está, vos... Yo te digo una cosa, digo, cuando nosotros nacimos, vos, yo y el resto de la, de la gente, ya el mundo ya estaba. Ese es un gran tema. No es que se inaugura con nosotros. ¿Qué garrón? No, es porque la fenomenología dice que se inaugura con cada uno. Es decir, que uno lo reasume de alguna manera y entonces lo vuelve propio. Pero en realidad, yo estoy más tentado a pensar que viste que hay viejas estructuras que se mantienen y que, y que uno cuando llega ya están andando así, ya hay unas relaciones de dominio. Yo siempre cito sí, lo que dice darlos Cabino que las caras de los que limpiaban los, las casas en 1810 son las mismas 200 años después uh -huh. entonces eso viste habla de una repetición de algo en ese caso, en términos de poder esclavitud y todas las formas que ha, que ha tomado la esclavitud a lo largo de, del capitalismo en particular que se supone que se ha extirpado la, la, la esclavitud este, en nombre de, de un estado de libertad y de igualdad común cosa que no es cierta, que ya sabemos Pero eh, las caras son las mismas. Sí, una cosa Entonces, que ha cambiado mucho es que el estereotipo de la cara de chorro y de cara de policía también se han transformado en lo mismo en los últimos tiempos. Sí, esa zona gris, ¿viste Foucault dice eso? Hay zona gris entre la policía y el delincuente. Es como, es un ámbito donde no puedes distinguir quién es quién. Y forman parte del mismo del mismo de la misma trama. Así que, pero volviendo nuevamente al tema de la plancha, sí. yo puedo entender que a nosotros nos moleste eso, pero me parece raro que alguien se haya preocupado específicamente porque la plancha, porque le, le, le, las cosas estén planchadas. Yo creo que eso debe tener que ver con algo vinculado a, a los reyes o algo de eso. Ajá. No, sí, me parece. Tiene que tener algún, algún tipo de origen este, eh, aristocrático. O así, viste, de, de, sí, de la corona Algo de eso, se me ocurre, no sé no, La verdad que no sé si los griegos tenían plancha No, no creo, pero es toda una invención No es verdad esto que decís, el tipo que dice Que aparte eso es eh, cierto Estatus del estar bien Claro, es como, pero además Con la incomodidad que significa el asunto, ¿no? Que es, viste, planchar una camisa Es un chino es eso, eso, Todas las veces que intenté, choqué <risa> Entonces, viste, no digo, y, Hay ciertas formas de planchar, hay gente que es especialista en, eh, con, con la plancha, que sabe hacer las cosas perfectamente sin que las otras partes de la, del lugar se arruguen, ¿viste? Porque el gran problema de la plancha, que por lo menos tengo yo, es que el lugar que yo plancho está liso, pero el lugar que planché antes se volvió a arrugar. Hmm. Entonces es el eterno retorno, ese es Nietzsche <risa> así que pero ese, ese realmente es un fenómeno extraño, el de, el, de la, el de la plancha digo, por eso me parece kafkiano porque porque corresponde a un área que uno no, no quiere meterse, si es como las cloacas, viste se tapó el caño uy, viste que es un garrón son todos esos lugares donde me parece que no hay que ir, y uno de esos es eh, los trámites de la FIP y todo este asunto por supuesto, Gus, hablando de cosas raras la corbata también como señal de estatus, es cosa rara también Sí, es muy raro, es muy raro, y de cualquier manera, a mí me parece que el, eh, que el largo del, eh, del tronco, digamos, la parte de adelante, es decir, de la cintura a la pera, merece un decorado. Me no, parece, tiene, no, no tiene y que ser y eso. Y merece un decorado, porque si vos, le pones, si vos le pones meramente una remera, qué sé yo, ahora una corbata... Tiene, después de Freud tiene, es un signo fálico antes de Freud no sé qué era ¿entendés? el moño ¿qué era el moño? Hmm. ¿era fálico también? no, bueno a mí me gustaban esas corbatas que usaban los los eh, superhéroes del Wenster, sí. estos que con una pistola mataban a 50 uh -huh. y que usaban esas que tienen como unas tiritas largas y como cosas colgando como si fuese un adorno de Navidad uh -huh. esas a mí me gustaban porque además combinaba con algo que traía el gorro pero El, el, yo, eso también, eso se me ocurre que debe haber sido o derivado del papado Sí Viste que los papas usan muchas cosas colgando Sí Viste Como es, unos, es, unos volados Es interesante eso, ¿no? Y esas cosas que se ponen en, en el costado, ¿viste? Como, como si fuese una especie de bufanda sí. Brillante Que va colgada eh, adelante y que cuando se la sacan la besan porque se ve que debe tener la liturgia algún significado específico Sí, pero es muy particular esa idea medio de tampón gigante que tienen los papas, ¿no? Sí, sí, bueno, la quipa también es rara, ¿no? El, el gorrito ese que se ponen en, en, los judíos en, en, en, la, en la mollera para que no se note la pelada Pero Ajá. es raro eso, las mujeres no usan quipa, ¿no? Me parece que no ¿Cómo me parece? Diego? Y habría que ir a caminar un poco por once y fijarse No, no, no, bueno, viste, ¿sabés qué? Yo no puedo creer esto Bueno, el, eh, pero el papa, eh, el papa tiene más de una de esas tiras Yo estuve atento, tiene una que es blanca, tiene una que es violeta, tiene una que es púrpura Cada una tiene un significado que yo realmente ignoro, lamentablemente, porque me gustaría saberlo Che, Gustavo, hablando de laberintos kafkianos en los cuales te encontrás en este momento De la burocracia solo se sale empatando y con suerte, ¿no? Sí, a mí me parece que lo eh, como la política no se puede pensar moralmente. Yo estoy convencido de eso. Si vos entrás moralmente adentro de un espacio burocrático, estás al horno. Claro. Estás te quedás pataleando solo delante de la heladera desenchufada. Es así, no. Es o sea, enojarse, porque uno porque se enoja. Yo, la gente se enoja para contarlo después. Uh -huh. viste no sabes lo que le dije viste no ven a quién le importa lo que le dijiste al tipo que te vende el, no sé qué viste la plancha o al tipo que te está dando el papel y que te dice que tenés que traer el certificado de vacuna del nene bueno uno, ahí me parece que no hay más alternativa que ceder viste eso lo enseña muy bien Kafka viste uh -huh. lo único que te cabe es ceder entender cómo es el dispositivo de poder y tratar de situarte en un lugar donde no te pisen el pie claro. ahora sí eso es, eso es todo Pero si vos vas enojado, si entras enojado, ¿sabes qué es peor? Porque salís más enojado. Totalmente. Yo ayer pateé un cajero automático, ¿viste? Dije, ¿qué estoy haciendo? No, pero eso vale. ¿Ah, eso vale? Eso claro, porque son los luditas. Uno re responde, ¿viste? A, esa, a, a esos tipos que a principios del siglo destruían las máquinas. Sí, pero ni siquiera lo rompí, ¿viste? No me reconocía la tarjeta, le pegué una patada, ¿viste? En un momento. Sí, bueno, pero, ¿viste? Tampoco te... te ¿Viste? Es feo, porque vos cuando te reconoces te, la tarjeta dice hola, Diego. Sí, es entonces, verdad. entonces vos te imaginás que cuando no te reconoces te tiene que dar alguna alguna alguna respuesta. Perdóname, en esta ocasión no puedo atenderte. Algo un poco más formal. <risa> el, el cajero automático es, es... Sí, yo en general tengo suerte con el cajero automático... No, no tengo mayores inconvenientes, ¿viste? Nunca me ha tragado la tarjeta. Una sola vez metí la tarjeta, no por la ranura correspondiente, porque estaba muy distraído, sino por la ranura externa. Uh a bien. dónde va a parar eso? No, eso, bueno, ¿viste? Eh, eh, cuando fui al día siguiente a buscar la tarjeta, me dije, escúcheme, usted lo voy a meter en la ranura, la metió por arriba de la ranura, ¿entendés? Y había un hueco entre la chapa del cajero y la chapa de y la chapita donde va la ranura. Ahí se, y bueno, la metí como una... Una falsa ranura Ajá. Y fue a parar al medio de la máquina claro. adentro. Y entonces ellos cuando abren Y me dijeron que tuvieron que buscarla Mi tarjeta que no podían creer Que, que, que no estuviera Y al final estaba del lado más eh, más grosero De la máquina que es donde están los cables Y todo eso, no donde está el dinero Que es la zona con corbata Claro, claro, totalmente qué interesante, igual es que haya una ranura Donde pueda caber la tarjeta y que sea una es falsa es ranura lo Es lo medio peligroso Solamente la distracción, ¿viste? Es como cuando vos tirás una piedra y entra por el pico de la botella Coca-Cola, una Justo. piedra chiquita. Sí, bueno, sí. ¿viste? Que es una en un millón, pero a veces ocurre. Ahora, el, lo otro que quería decir es, no se puede medir la política con eh, un pensamiento moral. Yo, cuando hay bronca, hay moral. Sí. Lo cual no quiere decir que vos no puedas estar enojado con algo, que algo no te guste o que no sea de tu palo. Pero cuando hay un poco de bronca me parece que... Cuando hay bronca y se pone moral el asunto, ¿viste? Porque te pones enojoso, te pones rencoroso, te pones este, vengativo... Claro, pero son, son sensaciones que no se manejan mucho, ¿viste? Que te agarra un poco el cuerpo eso. Sí, viste, Digo, la, la rabieta te la agarrás, lo escuchás a practicar sí. y te calentás, qué sé yo. Sí, te calentás, pero bueno, una vez que uno enfría un poco puede entender, ¿viste? Qué sé yo, lo... Eh, si te quedás ahí, te quedás... Porque ahí jugás el mismo partido. Claro. Viste, que es... O sea, cuando lo puteas a prat -Gay, es como decir, viste, en la yegua, o decir no sé qué. Digamos, el que está con vos y que no te gusta, eh, o el que está con vos y te gusta y te lo putean, de, viste, con esos, ese tipo de epítetos. Entonces me parece que hay que, lentamente, porque es, es muy fuerte este impacto, ¿eh? es muy fuerte. Y lo que está ocurriendo es un caso de destrucción masiva que vamos a tener. Pero yo también estoy leyendo un poco, viste, yendo para atrás, digo... Yo me acordaba que había un taxista que me decía, un, el que os al lado de mi casa, que había tenido taxi, que me decía que el mejor periodo del taxi fue el, con la época de Honganía. Mm. Y entonces, yo nunca supe por qué él decía eso, nunca lo investigué. Y lo, y lo investigué, y bueno, y tiene que ver con esos ciclos del liberalismo, ahora todavía más pronunciados, porque yo no sé hasta qué punto... El poder financiero banca al poder político. Yo creo que si lo tiene que pasar por arriba, lo pasa por arriba. ¿eh? Uh -huh. no, no tengo dudas, digamos. Si lo tiene que pasar por arriba a Macri, lo van a pasar por arriba. Porque ya pasó, digamos. Es, esto está claro. Pero el, eh, el poder político tiene... Eh, estaba... Yo, ¡Ay, me perdí! Perdóname. Lo ¿sí del taxi. Que? Ah, lo del taxi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El liberalismo tiene... En, en, esta, en este plan de abrir de, para afuera y qué sé yo, tiene un año y medio más o menos de tiempo eh, adecuado para comer, para, para que la gente se sienta más o menos bien y después empieza la catástrofe Ajá. o sea, a mí me parece yo creo que ahora está más apretado el asunto un poco más apretado porque hay una presencia contraria a este gobierno y claro. ahí la gente ha tomado conciencia mucho pero no obstante lo cual me parece que puede llegar a venir una pequeña primavera Y que después, este pero mientras tanto hay destrucción masiva. Es decir, lo que está ocurriendo es eso: lo peor de ayer es este la apertura de las importaciones, eh, no el dólar, no el cepo, es la apertura de las importaciones. Sí, mata la producción el... local, básicamente, no, ya no, lo vivimos. Eso, bueno, a mí, ¿viste? Qué, ¿Qué sé yo? Ok, ¿me descuentan el sueldo? Ok. ¿Cuánto me descuentan? ¿El 20%? ¿El 30%? Ok. Ahora, si no hay trabajo, estamos en un problema. Uh -huh. Entonces, cuando abrís la importación, no hay trabajo. Claro, Che, Gus, este, dos cosas que me dejo anotadas Porque una ya la habías dicho Entrar sin moral al balotage Algo que sí. me anoté, más allá de que me lo discuto todos los días Y también entrar sin moral A las cuestiones burocráticas Y tratar de evitar lo más que se pueda también esas Eso circunstancias Eso es fundamental, porque si no terminas como un viste si Terminás ahí gritando como una vieja Ahora, te mento una pregunta final Y te doy dos minutos nada más sí. ¿Qué hacemos con esa sensación como medio de miedo que agarró? ¿Ahora? Sí No, no, me parece que a ver, me parece que lo que está ocurriendo Es que hay un tipo que está construyendo poder Eso me parece que es lo que ocurre Si no lo construye ahora, no lo construye más, Diego Eso está claro eh, Entonces, eh, el tipo construye con las herramientas Que él tiene, en la ideología que él sostiene Eso significa que Viste, que va, ah, vamos a estar Hay problemas, o sea, va a haber problemas Pero yo confío En que hay un tipo de respuesta Que ya la hay, que está claro Que la gente no está tranquila, que no está Quieta Este, respecto a lo que, de lo que puede suceder a mí me parece yo y escuchaba la radio un rato la mañana que eso si yo, digamos, la gente común te das cuenta por el tono de voz por la manera de hablar es decir, aquellos que no son estudiosos del tema sino que son habitantes del tema me parece que tienen ciertos conceptos que antes no tenían ¿entendés? suponete, apertura de importaciones con se cae la la, la industria local Bueno eso antes no se tenía antes decía ah, abrió las importaciones menos mal viste me voy a comprar este un par de anteojos italianos bueno eso antes había una cosa así de celebrar la apertura de importaciones. yo creo que hay sectores que la celebran acá porque son los kamikaze además, pero me parece que hay un sector en general que se va esto se va a escuchar ya se está escuchando viste que la industria está en un segundo plano porque estamos en 1900 no sé de qué año, 1980 1880, estaba en 1870, de que somos agroexportadores, nada más eso me acabo de enterar yo, mm. viste, que que, que en la industria no le van a dar, los de Tachina están verdes, están verdes, no, no le va a ser fácil, ¿eh? porque hay una conciencia de que la gente, viste, va por otro lado, Así, yo me acuerdo cuando se empezaron a cerrar las, las fábricas de zapatos, porque un amigo de mi viejo era fabricante de zapatos, un tipo que ha vivido perfectamente bien, digamos, como fabricante de zapatos, una, fa una, pi una pyme tenía, y terminó, viste, preso en España, porque le dijeron, ¿me podés llevar esto a Madrid? Y viste y eran, no sé, 50 gramos de cocaína. ¡No! Te lo juro. Bueno, después me la contás bien esa, ¿con el miedo que hacemos? No, con el miedo no hay que... hay que sacarse eso, nada, hay que ir para adelante. Hay que entender que se pierde, hay que entender que hay que hacer aguante, viste, y hay que entender que hay que esperar que... Hay que esperar un poco ahora, no hay que volverse loco. Ahora hay que esperar un poco, ya ya están destruyendo, pero hay que ver, hay que dejar que vengan, hay que dejar que choquen, ya están chocando, ¿viste? Varela, que tengas buen Kafka en esta mañana, ¿eh? Bueno, igualmente ustedes. Sí, nos vemos mañana, no lo tomes a mal, ¿eh? Ahí estamos, ahora Muy bien. El señor Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana, mañana, no lo tomes a mal, stand down aquí en Lambaré 873, con Marcelo Sanelli y quien les habla. Un poco de funky de la mano de 411, Mr. Big Stuff.